¿Qué tal, Alberto? Buen día. Está? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto Bien, estar con bueno. ustedes esta vez acá presente. Sí, Gracias. y sabemos que se va a quedar un tiempito acá en Viedma, por lo menos este fin de semana, pero con nosotros tiene el tiempo muy recortado porque un tiene que irse en, un, en unos minutos. Alberto, eh, ¿en qué andamos por acá, primero? Bueno, desde la organización que, que dirijo, vinimos a hacer una capacitación para docentes en una temática específica que tiene que ver con el trabajo por proyectos, Y bueno, vamos a hacerlo acá en el IPAP, esta capacitación acá cerquita. Acá al frente de la radio. Perfecto. Eh, Alberto, a ver, en tan pocos minutitos que tenemos, hablar de qué está pasando con la educación en la Argentina. Una pregunta muy amplia. Y mira, la Argentina está viviendo un coletazo también de la situación mundial que hoy vive la educación. Este, que básicamente es una situación compleja porque es, es un, una, doble, una doble situación en general y para grandes pinceladas. ¿no? Por un lado una situación en lo nacional de un ajuste muy fuerte, muy duro, eh, que acompaña todos los demás ajustes que está viviendo uh -huh. el país, pero esto también está visto como una oportunidad para los sectores más ricos, sobre todo a nivel internacional, de hacer negocios con el campo educativo. Porque cuando hablamos de ajuste, hablamos siempre de ajuste de los, del sector público, lo que tiene que ver con los servicios que el Estado le garantiza a la población. Pero después viene el tema de, lo de la inversión que la misma población hace con sus propios recursos para poder cubrir lo que el Estado no está cubriendo. Entonces, eh, aún en situaciones de ajuste, eh, esto puede implicar que haya mayor dinero privado, pero no digo privado de las grandes empresas, sino de la gente común, De ustedes, de nuestra uh -huh. familia, de nuestros amigos Que tienen que poner más de su plata en educación Porque el Estado no la pone claro. Y eso no va al Estado Va al sector privado de distintas formas Que cada vez son más sofisticadas Porque lo que no hace uno es el otro. Es ¿no? que, claro, o sea, las familias tratan de garantizar con sus posibilidades, que a veces son pocas, especialmente en los sectores más pobres, pero aún en los sectores más pobres, las familias hacen un esfuerzo para que sus hijos tengan educación. Y esto a veces es algo que no, que no se ve mucho, pero es, es real. Entonces hay muchas familias. Este, que no, no están bien económicamente pero, pero claro los hijos son una cosa muy importante en una familia, entonces muchos padres hacen muchísimo esfuerzo uh -huh. para poderle garantizar a su hijo la mejor educación que puede porque hay una conciencia real de que, de que sin esa educación el futuro se complica y se complica mucho, entonces eh, los padres hacen esfuerzos muy grandes digo, no estoy diciendo nada que no, los que nos están escuchando lo vayan a sorprender ah, claro. ahora, esto no es que uno se lo paga al Estado, o sea, es Cuando una familia hace un esfuerzo de esto, esto lo recibe alguna forma de sector privado beneficiado con la educación. Entonces, uh -huh. hay como una retroalimentación de la claro. crisis con, con el, el esfuerzo de la gente. Y, ahora, y estamos tan mal en materia educativa como dice el gobierno, porque parece que el gobierno se, se, se, se, se afana en demostrar que andamos mal, que todas las pruebas se rinden mal, que los chicos van mal, que los chicos no saben matemáticas, que no comprenden texto. Estamos tan mal como se dice... A ver, seguramente... Eh, No estamos mal, eh, tan mal en cuanto a, a este tipo de cosas Por supuesto que siempre podemos estar bastante mejor Pero nosotros vemos escuelas que están trabajando muy bien Y otras que no, también es, eso hay que admitirlo uh -huh. Lo que pasa es que si, si estamos tan mal, digamos En algunos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con, con las cuestiones de infraestructura y demás eh, No estamos bien y digamos, es milagroso el esfuerzo que se hace con lo que se tiene, no todo con un esfuerzo extraordinario, pero ayer estábamos haciendo algunas cuentas con algunos compañeros y, y tratando de mirar, eh, un, las escuelas tendrían que tener un fondo como de amortización de su mismo uso para actualizarse, están lejísimos de los fondos reales con los que cuentan las escuelas para arreglarse, esto obviamente va generando deterioro, eh, y ese deterioro después se va sintiendo, Eh, uno de los problemas, por ejemplo, que la provincia de Río Negro yo creo que está haciendo un esfuerzo muy grande para, para mejorar la secundaria y esto es una cosa que yo valoro comparativamente con otras provincias del país pero uno de los problemas serios que tienen es que, por ejemplo, en los proyectos que se están haciendo en las especializaciones o en las orientaciones no cuentan con el equipamiento y los materiales necesarios para llevar adelante esas eh, eh, esa capacitación, entonces es como si, si uno se está especializando en radio y no tuviera micrófono, no tuviera aire, no tuviera computadora, ¿cómo, cómo estudia eh, para capacitarse en radio si no tenés estos elementos? Y ese es un problema parece un problema sofisticado cuando hay otros que tienen mucho menos, pero para un chico de secundario que se quiere especializar este, no, no, no lo tenemos que mirar así, lo tenemos que ver como algo importante para el desarrollo del país, para el desarrollo de la comunidad, y los chicos tienen realmente intenciones, hablaba ayer con alguna chica de una de un centro de estudiantes de una de las escuelas que están trabajando aquí en capacitación en alimentos y me decía que como no tienen este o sea no tienen alimentos para para para producir lo que tienen que hacer entonces es como en ese sentido yo creo que hay un déficit grande eh, que, que es importante y ojalá este la provincia lo pueda resolver porque porque creo que es un gran esfuerzo que se está haciendo para hacer algunas cosas bien de cambiar esto y, y eso es un, o un sea que punto la reforma de la, la provincia fue buena, yo creo que va por un buen por un buen camino o sea ah. tiene muchas dificultades pero creo de verdad este eh, que va por adelante de muchas otras provincias del país y han resuelto algunas cuestiones interesantes Por supuesto el pendiente, yo no quiero hacer ni una cosa este totalmente optimista, pero no quiero ser totalmente este pesimista porque sería injusto. Yo al contrario veo veo un esfuerzo interesante de haber concentrado horas de los profesores, de que los profesores estén más centrados, de que se quiera trabajar con una forma dentro del aula, de que se escuche a los estudiantes, hay un montón de elementos que son positivos que ¿Y la, la forma provincia de evaluación costó, eh no no conozco Todavía en, de, en detalle cómo es la, eh, qué mecanismo está usando la provincia. A nivel nacional tenemos un operativo, que es el operativo Aprender, sí. que es un operativo que comparativamente con otras partes del mundo este, es, es interesante. Hay muchas presiones por querer armar ranking y todas estas cosas que nosotros somos totalmente contrarios, porque claro. eso genera problemas muy serios. Todavía no sucedió en la Argentina. Creo que no sucede porque hay una resistencia muy fuerte de muchos actores de que suceda. Claro. Que si uno bajara esa resistencia, me parece que a los tres días nos encontramos con el listado de los rankings, los diarios. <risa> claro, porque esto también es parte de esto. Pero bueno, eso uno lo entendería como que es parte de esa lucha social que sí. tenemos que hacer. Se empiezan a en las escuelas, ¿viste? Y eso es un peligro muy importante, ¿no? Porque los países... Claro. ¿Mm? Eh, bueno, sumado a la cuestión edilicia, la cuestión del desfinanciamiento, también está la parte de los derechos laborales de los docentes y de las docentes que... Acá en nuestro país cada vez vienen peor, ¿no? No tenemos paritarias nacionales docentes de hace mucho tiempo. Eso creo que es un tema... Bueno, en este último año el, el, el, el descalabro ha sido muy grande en, en cuanto a lo que es la inflación y con lo que es el aumento del salario docente. Y sobre un discurso que habla a nivel nacional de que queremos los docentes cualificados y valorados y todo lo demás... La práctica, lo que la gente vive, es otra, otra experiencia. No distinta a lo que viven muchos otros trabajadores, ¿no? Y a veces, este, cuando uno piensa en estas situaciones de crisis tan fuertes, que están moviendo realmente, y uno lo siente en los barrios y demás, claro, todos los que son trabajadores informales, que son muchos en la Argentina, están este, muy, este, en situación de mucha debilidad, que son los papás de muchos de los alumnos que van a las escuelas públicas. Entonces claro siempre los docentes tiene, tenemos eh, esa tensión entre la situación que vivimos nosotros y la situación que viven las familias de nuestros alumnos sí. pero o nuestros estudiantes pero eso no justifica una cosa o la otra o sea el estado tiene que hacerse cargo y tiene responsabilidades que cumplir y lamentablemente estamos volviendo a una época en donde nos preocupa más la deuda con los, eh, con los de afuera que la deuda con los de adentro. Así es. Eh, Alberto, vamos a respetar su tiempo, porque sabemos que tiene que irse a la capacitación. ¿Hasta cuándo se queda acá? Yo estaré hasta el domingo a la mañanita, temprano. Ah, qué pena bueno. que no se la semana que viene. No, pero en cualquier eso. momento... Bueno, este... Lo llamamos, ya lo llamamos generalmente. Así que ¿no? les mando un agradezco mucho por estos minutos y ojalá que un saludo muy grande a toda la audiencia, especialmente a los amigos que tengo por acá y que seguro uh. que, que estarán escuchando. Y contento, y lo felicito por el trabajo, porque sé que es una lucha este, de todos los días y de cada momento, pero recién Néstor hablaba antes de, del tema de la verdad y la mentira, ¿no? Y esta es una batalla también, ¿no? Claro. O sea, eh, en, eh, tratar de mostrar las cosas que pasan y tratar de desmentir aquellas cosas que se inventan y que, y que van destruyendo el, el El, el, el conocimiento popular, yo creo que la radio también es un medio de educación, además de comunicación, y entonces en ese sentido este, me siento muy identificado con, todo, con ustedes y con todo lo que hace la, la Red Argentina de Radio Comunitario, Farco, el foro, y, y me parece muy bueno, y estando acá, me, una buena oportunidad para felicitarlos y alentarles a seguir.